zar y ratia en el 1008 FM agenda de conciertos noticias temas del recuerdo discografía de grupos entrevistas y sobre todo música y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 Aquí comienza Euskal Música en el 100.8 de la FM y a través de internet en eguskiplaza.net. León y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratias, saludos desde la sintonía del 10.8 de la FM. Estamos a jueves 22 de septiembre del 2016, son cuatro minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde y aquí comienza Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Comenzamos nueva temporada, comenzamos la sexta temporada de Euskal Música. Un programa que dio el pistoletazo de salida allá por el 8 de septiembre del 2011 Y que 5 años después, eh, por supuesto, vuelve a la cita cada temporada Comenzamos la sexta temporada, que estaremos contigo hasta finales del mes de junio del 2017 Compartiendo contigo novedades discográficas que nos lleguen desde los sellos O que nos lleguen a través de los grupos También, por supuesto, tendremos entrevistas, agenda de conciertos Noticias, programas especiales como son el Nafarronies, el Atorchu Rock o el Calera Rock Y también como no, algún programa especial dedicado a repasar la discografía de algún grupo Todo ello cada jueves en directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde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 facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia para estar informado de todo lo referente a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria ya que a través de esa página en las redes sociales, esa página que tenemos en Facebook vas a poder eh, pues leer las noticias más destacadas de la semana también te vamos a dar la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales Y por supuesto, cada jueves, en cuanto concluye este programa de Euskal Música, lo subimos a esa página, facebook.com barra Euskal Música de Riozar y Ratia, para que lo puedas volver a escuchar cuando a ti más te guste, el día que más te convenga, a la hora que más te guste. Lo dicho, comenzamos nueva temporada, 6 años ya contigo...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 ...con la formación de Ska Punk de Guipúzcoa... ...Egurra Takito... ...que se creó esta banda a mediados del 2008... ...después de pasar unos meses creando canciones... ...dieron su primer concierto en diciembre de ese mismo año... ...desde entonces han actuado en un sinfín de fiestas populares... ...cateche, bares, festivales... ...y conciertos solidarios por toda Euskal Herria... ...es una banda con un directo potente... ...como lo pudimos sentir y ver en fiestas de Berriozar... ...han publicado dos discos... ...Argitu Kodú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 Un disco compuesto por 10 canciones Abrimos la nueva temporada de Euskal Música En Berriozar y Ratia En el 100.8 de la FM Y lo dicho, lo hacemos con esta banda guipuzcuana Con egurra Taquito Y del álbum Suenchat te extraemos los temas Orkats y el tema Esta, Berandud Música se notar pureguita bate a tu a a nel fe a tu ruim da tu e a marca da serro vai tu metagato vai que eu vendondo do saiia tu vai te se notar pureguita parte a Investe a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 Zitzazer denaztu, kabaloreak zaudu, merkatu deituriko jango goa gurtu. Ezezi bainik ase, talan erako bizi, kontsumismoa gaitu oso ikiren desgabeteak giza eskubideako gozapalduak murrizketa zorrotzak banku erreskateak merkatu diktadura demokrazia zantz ez diru gozeak mundu asuntzitu du orainaldiak eto gizun aian du bizi eredu berri bat behar du es da berandu 국민Barduak Pues estaban sonando dos de los temas incluidos En esta novedad en Euskal Música El nuevo trabajo discográfico para esta banda Gipuzcoana de Ska Punk Para Egurra Taquito Y nos vamos con otra novedad Nos vamos más concretamente hasta Tafaya Nos vamos con la formación Zartako K Grupo de Street Ska de Tafaya Que presentó su segunda referencia Odol Berria, en octubre del 2014, dos años antes En agosto del 2012 editaban Su primer larga duración Kale Kumeak. tras estar tocando desde 2008 habiendo superado la barrera de los 100 conciertos que les han llevado a lo largo y ancho de la geografía de Nafarroa, además de realizar alguna fecha puntual en Vizcaya, Guipuzcoa y La Rioja Zartacoca ha visto incrementada su plantilla en el verano del 2014 con la entrada de Asier a cargo de los teclados justo a punto para el segundo larga duración que lo dicho vio la luz en octubre del 2014 bajo el nombre de Odol Berria. Ahora en 2016 están a puntito de sacar lo que es su tercer Trabajo discográfico, pero aquí En Euskal Música, nos ha llegado una referencia Nos ha llegado el adelanto De ese nuevo disco, desde Tafaya Zartacoca, desde Tafaya El sencillo, Alienados Música sonando Un adelanto de lo que va a ser el tercer trabajo discográfico para la formación de Tafaya Zartacoka que está a puntito a puntito de salir al mercado Mientras tanto hemos podido disfrutar de un adelanto del tema Alienados Y de Tafaya nos vamos hasta Mendillori, nos vamos con la formación chape con su ya nuevo trabajo discográfico bajo el brazo Hayo con To Me Un álbum en el cual te puedes encontrar un montón de canciones En euskera y en castellano Hay que comentarte que dentro de la página Que tenemos en Facebook facebook.com barra euskalmusica Berriozari Ratia Tienes un enlace para poder descargarte gratuitamente Este nuevo trabajo discográfico Para esta formación de Mendigyori Nosotros nos introducimos en este nuevo Larga duración y de él te extraemos Los temas Amalurra y Sembaki Tuak A un chape con este nuevo larga duración Cayo con hill Recuerda, como te comentaba anteriormente Que te puedes descargar ya el disco En el enlace que hemos puesto En la página que tenemos en Facebook facebook.com barra euskalmusica Berriozar y Ratia Y nos vamos ahora con la formación Guda Dancha, una banda que no perdió la oportunidad de tocar en directo el Asten Agusia del 2012 en Bilbo. Aunque, pues faltas en escasas semanas para preparar las canciones de su disco. En septiembre ganaron el concurso musical organizado por Gastelecu de Berango para festejar el décimo aniversario. La banda poco a poco va en progreso, los conciertos siguen su marcha y en 2014 lanzaron un crowdfunding para grabar y autoeditar su primer trabajo, la Ñoac Eta Oscar Viag.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 la banda Aguda Dancha compuesta por Ander al saxofón, John a la trompeta, Alain a la voz, Iker a la batería, voz, percusión y coros, John a las guitarras y Xavi al bajo. El álbum La Barra de lo que hemos escuchado, los temas Paradiso Fatsuan y Egan. Y nos vamos ahora con una formación de rock melódico, ya que Jare regresó a la escena musical con un nuevo trabajo denominado Yash, con el que han vuelto a poner de manifiesto su compromiso de despojarse de corsés y limitaciones estilísticas. Este proyecto, que surge a finales del 2012, ideado por los excomponentes de Irvioc, Miquel y Gorka Vizal, que junto a ellos pues eh, tiene una nueva generación de músicos excepcionales, como son Yacoba Ormaechea e Íñigo de Benito, junto a Kepa de Miguel. Su álbum debut eh, se produjo en el 2011 y Charo Peraren, Ercian, en 2012... Llegaría su segundo larga duración titulado más concretamente IAS Y de él te vamos a extraer dos de los temas El tema titulado ENARA Y el tema que abre el álbum y además con la colaboración de Suriñe Hidalgo de la formación ESIAN El tema Petico Codoñua Música Nos vamos con la formación en Core, una banda que crece en el barrio Bilbaíno de Recalde en 2009 y ese mismo año edita un EP de cuatro temas con el título Múltiplo, Comuneta Cochiquiena. En 2010 llegaría el segundo EP, Sati Katsaile, Comuneta Cochiquiena, y en 2011 llegaría el single Ser Garen, tres trabajos autoeditados por ellos mismos. Tres cortos años, pero intensamente vivos y repletos cada vez que han subido a unos escenarios les ha reportado algo positivo. Han ganado el concurso de Maquetas de Gastea 2010, el concurso de Bandas Noveles de Bilbo, concurso de Maquetas de Vizcaya Televisión, el banden en en 2010, el concurso Baracaldo Pop Rock en 2010 y el Leio A Pop Rock en 2011. Ese mismo año, en septiembre, octubre y noviembre del 2011, bajo la dirección técnica de Borja, editaron el segundo trabajo discográfico Factore Comunaca. El año pasado, en 2015, regresaban al panorama musical con lo que es el tercer trabajo discográfico llamado igualmente Keyos Encore. Y de él te vamos a extraer los temas Egan y Mila Eriocha Chiqui. interaction Oh, boy. incluidos en lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación para en Corea ahí estaban los temas Egan y el tema Mila, Erio, Cha, Chiqui, una banda compuesta por Xabi las voces por Urchi a la guitarra y a los teclados por Aitor al bajo y por Álvaro a la batería y seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía de 100.8, más música en Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música que hoy comienza su sexta temporada, comentarte que vamos a estar contigo hasta finales de junio del 2017 compartiendo todo Toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales y también comentarte que este programa lo puedes volver a escuchar el fin de semana sábado y domingo entre las 6 y las 7 y media de la tarde eso sí, en redifusión, en repetición y el día que más te guste, a la hora que más te convenga en la página que tenemos en Facebook facebook.com barra euskalmusica berriozar y ratia y nos vamos con la banda Vivala que están de vuelta vuelve este cuarteto formado por miembros de Alegia, Ataun y Ori Cuando no han transcurrido casi ni dos años, desde que publicaron su primer disco Wasabi, han creado y lanzado su segundo trabajo, Gure Ero un álbum producido por Bomberenea Ekinchak. vivala tiene mucho de ambos elementos, el Ataundarra Aitol Barandiaran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 10 canciones, todas ellas en euskera Y de este nuevo álbum, Gure Eroyak Te extraemos los temas Contra Esanak y Familia Sakratua Somaliara eskoltekin doazen arrantzaleak. Ertzaina eta laguna, erdalduna bertzaleak. Liderrak agindu dezan, egindako asambleak. Irautzaile da lokatzet angeltzalea Zergatik daute bete di, eskare bertso ladizta, putetxeak monogamo. Estaban... Sonando dos de los temas incluidos en este Nuevo proyecto musical para el Ataundarra Aitol Baranderan Y para el oriotarra Iñaki Gurruchaga Es su segundo trabajo, ya que El primer trabajo, lo dicho, como te comentaba anteriormente Lo editaron en el 2014 Bajo el nombre de Wasabi Ahora regresan con este álbum titulado Gure Eroyak, que ahora nos vamos Con un proyecto musical interesante El proyecto musical Que nos han dejado Ander y Borja De la formación Bajo Presión El grupo se hace llamar Jarrera, y lo que vamos a escuchar son los temas, las sombras y Veldur, prefábrica to work proyecto interesante del que han realizado Ander y Borja de la formación Bajo Presión bajo este proyecto llamado Carrera y con temas interesantes como estos dos que hemos escuchado Las Sombras y Veldur Prefábrica Tuak y ahora nos vamos con una formación que me ha sorprendido bastante, son temas que no duran más de dos minutos y medio pero son bastante, lo dicho interesantes, bastantes atractivos para poder escuchar Hablamos del primer trabajo de la formación Ice Korak Sorrostu, el álbum se hace llamar Apur Nasasu y como te comentaba anteriormente, como son temas que no duran más de dos minutos y medio aproximadamente, vamos a escuchar tres de los temas de este álbum. Pistola de Enclicá, Gora Vichicha y Makiña Ori Andiá. Música uh, uh, uh. Pues ahí está el primer larga duración para esta formación Para Ice Corack Sorros 2 El álbum Apur Nasasu Y ahí estaban tres de los temas incluidos En este álbum Temas interesantes, como has podido comprobar Un estilo bastante bonito Un estilo bastante... Interesante para poder escuchar Y para poder disfrutar Los temas pistolar en clica Gora Visicha y Makiña Ori Andia y nosotros que vamos a Poner ya el punto y final al primer Programa de Uscal Música por esta nueva Temporada recordarte que vamos A estar como es habitual cada jueves Entre las 6 y las 7 y media de la Tarde en riguroso directo y ya Sabes que también nos puedes escuchar el fin De semana sábado y domingo la misma franja horaria De 6 a 7 y media de la tarde En Berriozar y Ratia en el 100.8 del FM, pero eso sí, en redifusión en repetición, y cita que también tienes cuando a ti más te guste, el día que más te convenga en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia, adelantarte cositas que vamos a tener la semana que viene, por ejemplo, escucharemos el nuevo trabajo discográfico de Seesatec, Iñois Eginugun Discorik Onena, también nos iremos al recuerdo con el álbum de Ubishund, y por supuesto tendremos entrevista, la primera entrevista de esta nueva temporada el primer trabajo discográfico para la formación Lier, un álbum En el cual la principal protagonista es la vocalista Lide Hernando La semana que viene te contaremos el porqué es la protagonista de este primer larga duración Todo esto y mucho más es lo que te vas a poder encontrar el próximo jueves, el próximo fin de semana Es decir, dentro de 7 días, aquí en el 100.8, en Berriozar y Ratia, en Euskal Música Hasta entonces, un saludo agur nos quedamos con ellos Nos quedamos con los que van a estar presentes la semana que viene aquí en Euskal Música Lier!